En nuestro país, millones de mexicanos viven con discapacidad. Al final, todos tendremos una discapacidad por la vejez, lesiones o por de su vida. Pero la verdad es que en nuestro país, todavía en muchos lugares, en casi todos, las personas que viven con discapacidad viven la discriminación, estereotipos y no logran tener una vida independiente. Hay esfuerzos notables, algunos importantes, pero mucho dudas, es mucho más que sillas de ruedas, es mucho más que un centro de habitación. ...la integración. De eso hablaremos hoy en el estudio informativo. A nivel global, existen más de mil millones de personas viviendo con alguna forma de discapacidad. Además, el 15% de estas personas tienen dificultades muy significativas y dificultades. Antes que nada, ¿qué es discapacidad? Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma intelectual y participar plenamente en la sociedad. Las personas con habilidades especiales representan un nuevo estilo de vida. Generalmente les niegan la posibilidad de laborar, estudiar, de participar en la vida social y no tienen acceso a algunas partes por el hecho de que no existen infraestructuras especiales para ellos. Son casos que se ven a diario. A continuación, mi compañera Daniela nos va a hablar acerca de una experiencia recientemente con una persona que tiene discapacidad. Buenas tardes, soy Daniela González, les voy a platicar un poco de mi experiencia que tuve hacia niño Diego Eduardo Rantería, con el cual tuve sesiones de, de terapia por su discapacidad de síndrome de Down. Su mamá nos comentaba que él nace por una masa muscular muy, muy efectiva, no tenía ningún defecto en ese sentido, pero el niño sí tenía El, la dificultad del habla. Para todo esto, en las seis sesiones que tuve con el niño, aprendí a ser un poco tolerante, más de lo normal. Y el niño me enseñó que, pues, a pesar de las discapacidades, nada es imposible para, para nosotros, para ellos, ya que, pues, son personas iguales a una persona que no tiene discapacidad o alguna enfermedad. También aprendí mucho su, su forma de comunicarse, forma de pedir las cosas a hacia su mamá, hacia las personas adultas, también a controlar su ira, era lo que más, con lo que más batallábamos en él y pues entre muchas otras cosas que, que aprendí con él y esa fue, fue un poco de mi experiencia con Diego, sería todo, muchas gracias. Muchas gracias Daniela por hablarnos acerca de tu experiencia, esperemos y se pueda repetir la ocasión. Esto es todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima en Informitimi.